Sí, ayer con con a trotar de primeros trabajos con impacto y bueno, me sentí bien, recién es el inicio, así que creo que en, un, en una En unos 5 o 6 días voy a empezar a notar A ver si el pie está bien ya Si no hay dolor eh, y, de, y seguir dándole para adelante Creo que voy a necesitar un, unos días más Para ponerme bien en forma Porque bueno, yo, eh, al principio iba a ser menos tiempo Pero terminó siendo un mes parado Así que eh, Espero que, que lo más rápido posible Pueda empezar a entrenar normal con el equipo Contanos cómo fue tu, esta lesión ¿Cómo fue que eso te ocurrió? Empecé con un dolor, eh, la tibia eh, Y Me fui a hacer un estudio y, y salió un, un edema óseo un poco más abajo. Eh, y bueno, era una, una zona de, de riego porque podía producirse una fractura por estrés y seguía forzándolo. Así que decidimos parar. Era un momento de la temporada en el que podía hacerlo porque bueno, recién arrancaba. Y, y era preferible arrancar sano para, para bueno, darle toda la, estar en toda la temporada de la mejor forma. Me imagino la espina que te quedó por no haber podido jugar esos dos amistosos tanto con el Real Madrid y con el Barcelona para vos seguro, seguro era un un torneo donde me hubiese encantado poder estar pero estuve acompañando al equipo desde afuera eh, y, y lo disfruté disfruté que el equipo juegue bien disfruté que, que el equipo haya hecho un gran trabajo haya ganado los dos partidos eh, se gusta estar, pero bueno eh, siempre hay que mirarle la parte positiva a todas las cosas, y la parte positiva de esta lesión es que es ahora, y no en una parte importante de, de un torneo que, que bueno, que después eh, sería sería peor la parte analítica, ¿cómo? Es el, eh, este comienzo de San Lorenzo eh, con estos dos partidos la primera victoria muy ajustada con, o, con Obras y la segunda un poquito más solgada con Hispano Sí, eh, creo que hicimos una gran gira en España entonces a ver, teníamos la hora puesta muy alta por la forma que habíamos jugado y el primer partido no jugamos bien eh, no estuvimos sólidos y el, el último partido contra Hispano Eh, el primer tiempo por ahí nos estuvimos del todo bien Pero el segundo tiempo eh, mejoramos Defendimos fuerte, sacamos una diferencia Y que, que la supimos manejar hasta el final del partido Y hoy Por ahí no está reflejado en el resultado Del primer tiempo, pero eh, Hicimos mejor las cosas de lo que parece eh, Por ahí fallamos En, en unos momentos De, de, del partido en donde tendríamos que haber, eh, por ahí no, no, no haber perdido la pelota, pero bueno, son cosas de, de partido, eh, nos queda el segundo tiempo y creo que, que el equipo estaba jugando, está jugando bien, está pasando la pelota, está bien en ofensiva, así que bueno, esperando que, que sigamos haciendo el mismo papel en el segundo tiempo y podamos llevarnos este partido también. Muchas gracias, Telen, y bueno, lo mejor para lo que viene. Bueno, muchas gracias.